Rodríguez Vega, buen día Mariano, ¿cómo andás? Hola Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bien, te consultamos a raíz de que presentaste un proyecto para la creación del mapa de la memoria en Santa Rosa, que nos cuentes de qué se trata, cuál es la idea. Sí, eh, lo presentamos esta semana, presentamos el proyecto de ordenanza que crea un mapa de la memoria, que tiene como objetivo fin... Eh, de alguna forma armar un mapa, digamos, que estará disponible en los distintos sitios de la Municipalidad de Santa Rosa, también puede ser del Consejo Deliberante, eh, matando los distintos sitios, murales eh, y, y cuestiones, digamos, edificios, por ejemplo, que han formado parte de la represión ilegal de, de, de la última dictadura militar en la ciudad de Santa Rosa. El objetivo de esto es lo que tiene principalmente es abordar una cuestión de generar mayor conciencia social en la ciudadanía, digamos, y a partir de allí eh, buscar que estos hechos no se, no se vuelvan a repetir, digamos. Bien. Eh, ¿Tenés en vista algo? Supongo que esto después será una decisión que hay que charlar con el Ejecutivo o los Ejecutivos eventualmente o alguna comisión uh -huh. puntual, pero eh, tenés en, en tu cabeza lugares... Eh, que ya los tengas marcados como que necesariamente van a tener que ser parte de ese mapa, de ese paseo? Sí, no lo incluimos en la ordenanza, pero hemos empezado a armar el mapa, digamos, eh, con el equipo con el que estoy trabajando. Quiero decir que esta ordenanza tiene el apoyo y la firma del resto de los concejales, el, el bloque del bloque de Frente de Justicialistas Panteanos. Y hemos marcado algunos sitios como, por ejemplo... En los centros clandestinos de detención, la sección del primer y la brigada de investigaciones, eh, también el paseo de la memoria de la laguna en el ingreso por San Martín, eh, también por ejemplo en la calle Lucía Tartaglia, hemos marcado distintos espacios, otras calles también, eh, que, de abuelas, de, de, de madres de Plaza de Mayo, hemos marcado sí, algunos sitios, eh, esto es un mapa, hay que decirlo, que se puede ir actualizando, esto... esto estos puntos, digamos, donde sucedieron eh, distintos hechos en la última dictadura, se, se puede ir actualizando el mapa a partir de testimonios de víctimas que se aporten en distintas causas o cuestiones, eh, nada, referida a esa, a esa cuestión, digamos. Muy bien. Bueno, Mariano, eh, queríamos consultarte por eso y aprovecho la ocasión para que me hagas un balance con tu mirada como concejal oficialista de estos primeros casi 100 días de gestión municipal. ¿Con qué sorpresas se encontraron? ¿Qué problemas este, los sorprendieron? Sí, eh, la verdad que encontramos un municipio bastante complicado en distintos puntos, por no decir la, la mayoría de ellos. Por una parte la cuestión económica, la cuestión financiera, muchos problemas también de ordenamiento interno, por ejemplo, que se, que se están actualizando, falta de maquinaria. Pero nada, lo que nosotros hoy estamos es acá para trabajar y para, para esforzarnos en, en lo que podamos para aportar para los vecinos y eso es lo que se está haciendo, trabajando en las distintas áreas para, para buscar soluciones, para que el vecino encuentre una mejor calidad de vida con, con, con el trabajo que vamos haciendo. Sabemos que, que, que las cuestiones de las obras estructurales de Santa Rosa, sobre todo la de saneamiento, eh, van a llevar su tiempo. Pero la verdad es que hoy el municipio está, se está poniendo en marcha. Con, por ejemplo, la, la planta de afaldo para mí es una, es una cuestión simbólica, una planta que no, está, no estaba funcionando, que se había comprado una planta nueva y hoy la planta se puso, se puso en funcionamiento y se están haciendo con esa misma planta las la primeras tareas de, de, de repavimentación, digamos. Bien. Bueno, te agradecemos, Mariano. Bueno, Juan Pablo, un abrazo. Muchas gracias por el llamado. Mariano Rodríguez Vega, Bajalos. concejal oficialista en la Municipalidad de Santa Rosa, que presentó este proyecto para que se cree en la ciudad un mapa de la memoria. escuchar por WhatsApp 295.